propósito de todo eso y de algunas otras cosas más, estamos con Milena, pero Milena, Milena me tiene que decir su apellido. Buenas tardes, Milena Juan Pablo Bertolini, te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Sí, bueno. eh, mi apellido me lo reservo para decirlo yo porque es medio complicado. Muy bien. Muy eh, bien. <ríe> soy Milena Williman Benavides, eh, estoy participando en, en Nietes, la organización. Muy bien. Eh, ahí, ahí, fuiste, ahí fuiste al, al, al hueso, Milena, porque lo que, quería, lo que queríamos <risas> era saber, enterarnos un poquito más de qué es esta agrupación que viene a ser nietes la tercera generación, Milena. Sí, tercera generación en lucha, así nos identificamos, por así decirlo. Eh, somos eh, nietes de detenidas desaparecidas. Eh, de la última dictadura militar, y bueno, en este momento estamos eh, tratando de, de agruparnos y, y de, de consolidar la, la agrupación, eh, pero bueno, con todas la, las vicisitudes de que somos de una amplia gama de edades, eh, a lo ancho y largo del país. Así que, bueno, gracias a la pandemia nos estamos pudiendo encontrar desde la virtualidad para, para pensar y repensar estas cosas. Milena, encontraron muchas cosas en común, nos imaginamos, entre ustedes, digo. Este, ¿Cómo fueron estos primeros pasos de, de, de, de contactar y de comunicarse? ¿Cuáles fueron las primeras, las primeras sensaciones o las primeras temáticas? Y la, la realidad es que compartimos una historia en común desde, desde lo personal y por eso a mí siempre me gusta decir que, que lo personal es político, ¿no? Eh, todos eh, teníamos en nuestra familia esta historia que, que, bueno, al encontrarnos la podemos poner en común y, y encontrar esos puntos de, de anclaje eh, Que, que bueno, que, que compartimos, digamos, de, en esta lucha por, por reivindicar la, la memoria, la verdad y la justicia, aunque suene un poco cliché, va, va por ese lado. Eh, y que bueno, parte de, de lo que es nuestra generación también eh, entendemos que, que tenemos que ir un, un poco más allá y, y por eso eh, el planteo del nombre como Nietes, porque... Porque bueno, también tratamos de incorporar otras luchas que que hoy en día están muy muy en auge, como es el tema de de la del feminismo y y de la diversidad de género. Muy bien, muy bien. Es totalmente comprensible, Milena, esto porque eh, son una nueva generación y recogen estas banderas que atraviesan la realidad de la Argentina y en buena parte del mundo. El, el tema es que nos imaginamos también, Milena, que eh, esto les ha servido a cada una y a cada uno para reconstruir en todo, en parte, o, o atravesar una, una nueva nebulosa de sensaciones con respecto a, a la historia, a la propia historia de cada una. Eh, bien, pero esto ya pasado un primer momento, ¿cuáles son las citas obligadas, Milena, este, de nietes, la tercera generación, digo, alrededor de estos, de estos nuevos activismos, de estas nuevas miradas que ustedes incorporan? Bueno, lo principal eh, que entendemos nosotros es eh, poder interpelar a, a nuestra generación a, en relación a su identidad, a su propia historia familiar para poder encontrar a, a lo que serían nuestros tíos, tías, tíes, eh, vendrían a ser los, los hijos eh, de, de nuestros desaparecidos y desaparecidas, eh, Porque bueno, entendemos que, que, que heredamos de esta lucha y que es nuestra labor poder llevarla a cabo y continuar eh, en esta búsqueda por los hijos que faltan. Muy bien. Y el, el reclamo que, que se dejó sentir ayer y que hoy va a tener este, una movilización virtual por, el reclamo, por, por, la, por la institución de una ley del aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, también les encuentra interesades, eh, participando activamente, convocan. ¿Cuál es la posición, Milena, de Nietes? Nuestra posición es... Eh ampliar derechos, eh, o sea, vamos en pos de eso. No, Estamos trabajando un montón de, de cuestiones en lo que tiene que ver a, a nuestro, en nuestro interior, digamos, de, de cómo acompañar, entenderás que son muchas temáticas las sí, que sí. nos atraviesan, pero, pero bueno, estamos tratando de, de eso, de, de, de anclar ciertas cuestiones eh, para poder acompañar todas estas luchas, Y, y, bueno, y también informándonos en el camino, pero, pero bueno, nos, in, nos identificamos con, con estas luchas que, que van en pos de, de ampliar derechos, sin dudas. Muy bien, muy bien. Eh, entre compañeras y compañeros tuyos, digo, en Nietes, ¿cuántas personas vamos, podemos encontrar hoy anotadas, participando, conectadas Y hoy ya somos más de 100 eh, Va creciendo ampliamente gracias a, a la difusión de los distintos medios que nos han contactado como ustedes. Eh, por suerte, estamos muy contentos de, de ir sumando otros, otros nietes a lo largo del país. Y, y bueno, y de a poco ir, ir encontrándonos eh, en lo virtual claramente que, bueno, parece por ahí a contramarcha en muchas cuestiones, pero que a nosotros, a nosotros nos ha permitido... Eh, dialogar desde distintos lugares de, del país y encontrarnos en la virtualidad. Muy bien. Así que y, y seguimos de, en eso. ¿Y cómo, cómo fue que, que se originó Nietes, Milena? Mm. O sea, ¿hubo dos o tres voluntades, dos o tres personas? Eh, ¿Había algún grupo? Y hubo varios intentos. Eh, lo que pasa es que, eh, bueno, yo soy una de las más viejas, tengo 27 años, pero soy una de las más grandes. Eh, y hubo varios intentos a, los, a lo largo de estos años, pero, pero bueno, no coincidíamos en, en tiempo y, y espacio, por así decirlo. Eh, surge en sí, nietes, en La Plata, el año pasado, a partir de, sí, de la voluntad de, de algunos nietes eh, de ahí, que, que se, bueno, se empiezan a contactar con, con conocidos de, de otras provincias, de otros lugares. Y, y bueno, y fue, fue creciendo así por el contacto. También entender, digamos, que la, la particularidad de que eh, nuestros padres y madres son eh, compañeros en un montón de sentidos y, y tienen también su historia en común, por eso eh, de alguna manera nos terminamos conociendo más o menos entre todos. Claro. Nuestros abuelos y abuelas militaban juntos en los 70 y, y bueno, y luego eh, nuestros propios padres y madres eh, siguieron en esa lucha, así que de alguna manera nos, nos facilitó el contacto y bueno, ahora estamos buscando eh, más nietes que quieran sumarse eh, para continuar esto, muy bien construyendo juntas. Muy bien, este, nos imaginamos que hay de toda la geografía de la Argentina, Milena. Sí, sí, sí, de toda la geografía y de todas las edades. Eh, somos... Bueno, como te decía, yo soy una de las más grandes, pero eh, hay, hay nietes, sobre todo adolescentes, que están terminando el secundario y tenemos muchos nietitos, nietites, eh, eh, de 10, 11, 12 años, que también están súper motivados, así que estamos eh, bueno, viendo cómo, cómo involucrarlos y cómo construir entre todos a, a pesar de la diferencia etaria. Muy bien, muy bien. ¿Hay alguien eh, por ahí de acá de La Pampa? Eh, la verdad que no sabría decirte porque estamos viendo cómo, cómo identificarnos, somos muchos. <risa> eh, no, así ahora no me sale decirte a alguien eh, propiamente de, de La Pampa, pero, pero sí, hay de, de todos lados, de todas las provincias. Eh, Claramente por una cuestión geográfica y, y de, de conocides, eh, hay más de Buenos Aires, de Santa Fe y Córdoba, pero tenemos compañeros de Jujuy de, eh, que están en el sur de la provi del país, de, de todos lados. Así que eso también está muy bueno y estamos pensando en cómo federalizar digamos, la agrupación para, para poder llegar a a todos lados, y que cada territorio tiene sus particularidades. Muy bien, por ahora hay una casa donde se haga base, algún lugar en Buenos Aires, en La Plata, ¿dónde andas vos, Milena? Yo soy de Santa Fe, estoy acá en Santa Fe. Eh, hoy en día nos encontramos en la virtualidad solamente, claro. pero nos pueden eh, contactar a través de la, de la página de Instagram, eh, nietes.org, eh, y bueno, y ahí ya nos ponemos en contacto Hoy en día la agrupación la integran nietes de detenidas desaparecidas, pero bueno, tratamos también de interpelar a, a nuestra generación a que desde cualquier espacio y cualquier agrupación y desde lo principal es la voluntad para, para acompañar estas luchas y, y que es importante que, que lo llevemos a cabo en cada espacio, en el espacio de cada uno. Muy bien, Así muy bien. Milena, es sumamente interesante pensar un colectivo con del que nos, como este, que del que nos estás hablando, al que perteneces, que esté atravesado además por la lucha contra las violencias, contra las feminidades y contra las diversidades, y este, sí. levantando estas nuevas banderas, buscando este, la construcción de más memoria, verdad y justicia, que no... no por, por eh, muchas veces nombrado que sea, no deja de tener muchísimo sentido, sobre todo, Milena, para quienes ya después de unas décadas en la Argentina o por vivir acá, este, entendemos que la democracia tiene un valor sumamente alto y que está relacionado, como hace pocas horas dijo el Presidente, con la cantidad de personas que desaparecieron en la Argentina. Eh, nuestra solidaridad está con ustedes, contigo, Milena. Te agradecemos muchísimo este encuentro. Y nada, te invito a que nos dejes una reflexión eh, de, cómo se, de cómo ves al movimiento en el futuro, a Nietes en el futuro, creciendo, nos imaginamos, y tratando de, este, de construir esa, esa cuestión todos los días. Pero bueno, tenés el micrófono a disposición. Gracias, Milena. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por el espacio. La verdad que de, de parte de, de todos los nietes eh, es súper importante el rol de los medios de poder eh, replicar los mensajes eh, y, de, y brindar este espacio para justamente... Nuestro objetivo principal es interpelar no solo a nuestra generación, aunque principalmente eh, en la búsqueda de, de nuestros tíes y nuestras tías y tíos... Eh, Y, y nada, que es súper es, es importante entender eh, eh, lo político como algo personal y como algo positivo, que es la forma de, de vivir en sociedad hoy en día, eh, de pensar cómo, cómo crear colectivamente eh, y cómo relacionarnos con el otro. Así que eso, bueno. invito... ...a todos, a poder pensar en qué lugar nos encontramos... ...y cómo construir colectivamente. Buenísimo, es un desafío que nos suena conocido... ...y en el que solemos pensar permanentemente. Tu reflexión, además, este, me permitió tomarme unos segundos... ...y recalcular, porque tengo una pregunta más... ...antes de dejarte ir, Milena, y es cómo, cómo sintieron... ...cómo percibieron la domiciliaria con la que beneficiaron a Echecolás. Y la verdad que fue muy decepcionante porque entendemos que, que tiene que ser cárcel común para todos eh, los represores y, y responsables de la dictadura. Eh, pero bueno, no es la primera vez que suceden estas cosas eh, y como siempre decimos, como siempre cantamos en las marchas, a donde vayan los iremos a buscar porque... Eh, es importante no, no olvidar y no dejar pasar, y lo importante me parece que en este sentido, más allá de las condiciones de la pandemia, de que no podemos salir a manifestarnos en las calles, es hacer ruidos a través de los medios, de las redes sociales, para, para que la gente tome conciencia de, de lo que pasó y de lo que implica eh, en nuestra trama social, en nuestra historia, y de que así haya pasado hace 40 años, sigue teniendo repercusiones hoy en día. Eh, la condena de Echecolás, eh, bueno, por suerte se lo pudo condenar, a muchos quedaron libres eh, y siguen libres, pero es importante seguir eh, teniendo los juicios y poder seguir generando condenas eh, para poder hacer justicia. Bueno, ahí está... Ahí está, lo habías mencionado a la pasada, me parece que ahí está uno de los objetivos, entonces también es reclamar a la justicia para que deje de ser tan clasista y tan patriarcal Totalmente. y que nos cumpla con el, con el tema de derechos humanos. Eh, Milena, muchísimas gracias. Va un abrazo sentido. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Que tengas buena tarde. Milena es de Nietes y nos contaba cómo con, además este, tranquilamente y este, sin entrar en detalles, este, cómo se encontró con otros que también son de tercera generación y están organizados para que no falte memoria, para que busquemos la verdad y consigamos la justicia. Andando selvas, amando al sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón